partido bastante, dos cosas el primer tiempo me parece que jugamos más que correcta, sí, sí, bien, el tema bien. defensivo, eh, no podíamos meter la bola, creo que lo pudimos abrir con dos tiros al final el segundo tiempo ellos se vinieron, nosotros aguantamos ese chubasco pudimos sacar una buena diferencia, pero cerramos muy mal los últimos cuatro minutos fueron realmente creo que no sé si habremos tirado un tiro al aro perdimos mucho la bola y bueno, tuvimos la suerte que no no metieron la libre, no dio la posibilidad ir suplementario y el suplementario era para cualquiera la verdad que sí reconozco que fue un partido jugado como lo que se estaba jugando, que era una posición que puede ser cualquiera de la décima a la séptima puede ser cualquiera y los nervios y todo eso jugó mucho ¿no? pero... Por suerte pudimos, tuvimos la suerte de meter los libres en el cierre del juego y eso nos dio la tranquilidad. Tuvo un cierre muy bueno de Razio, ¿no? Tremendo. libre, los dos de frente al canasto. Tremendo el cierre de racio y además yo lo había dormido, él había jugado un partido más que correcto, eh, equiparé, la, en, ellos jugaron con el equipo bajo en el cierre, yo quise tener un equipo bajo, en vez de jugar la ventaja de racio en la ofensiva, intenté cuidar ocho puntos arriba para que y quedó mucho tiempo en el banco, la verdad que entró para cerrar el juego, lo hizo bárbaro, digo, y el tiro de tres puntos del aeroportillo de la esquina creo uh. que es otra otra de las pelotas claves, creo que las pelotas clave tuvimos la suerte, si bien no jugamos bien durante el juego, dos o tres pelotas clave son las que definen para para qué lado va este tipo de partidos. Sí, porque van uno a uno en el, en el suplementario durante casi tres minutos, voy a meter un tiro libre cada uno Y Maciel también tiene un tiro de tres puntos que suele meter. Bueno, de hecho, metió los dos últimos y no, no tuvo la misma fortuna que tuvo el negro portillo Leandro ahí en la esquina, ¿no? Entonces, se ponía muy, muy chivo ahí. Sí, era para, insisto, era para cualquiera. Eh, me parece que ya era un partido más luchado que peleado. Todos sabían, insisto con esto, de que todo el mundo sabía lo que se estaba jugando. No digo que era un pleito del descenso, pero parecía. Todo el mundo jugaba bien de apretado y nada, se define con un tiro nosotros tuvimos la suerte de meterlo y Maciel que un tirado tremendo de un tiro o un basplay, un tiro libre digamos, porque también tiene por encima el 90% creo que sí. tiene el 90% de tres puntos de tiro libre y de un tiro libre son las pequeñas detalles que, que definen un partido de esta característica Bueno, le decía a Leandro Ramel hace un ratito hablando con él no este... El estrés que se vive con esto es tremendo, ¿no? Porque es como si vos, no estás jugando el plebeo de descenso, pero estás jugando 10 finales por el descenso todos los días. Sí, nosotros venimos desde hace mucho tiempo para esto. La verdad que yo había tenido la decisión de disfrutarlo un poco más, pero la verdad que no se puede, no se puede tanto como a uno le gustaría. Y como cuesta mucho ganar partido... Esto es todos los días. Y como se juega cada dos días, cada tres días, es todo el tiempo. Así que, sí, el estrés es grandísimo. La verdad que es mucha cantidad de partidos. No, no, no no es mucho. No digo que sea mucho. Digo, tenemos que aprender todos a tomar los partidos de otra forma. Digamos, a nosotros se nos va la vida en cada juego. Si vos juegas 56 partidos... Se te van 56 vidas. Claro, y no se puede. Tenemos que tener claro cuáles son los partidos importantes, cuáles son los que... Eh, uno puede jugar con mayor naturalidad estaba claro que este era tenía una presión extra pero en general cuando uno pelea el descenso la presión es permanente entonces eh, estira mucho la temporada la verdad que siendo diez años pero bueno es lo que me tocó es lo que elegí también yo sabía dónde estaba sabía dónde me metía y sabía que teníamos chance vamos a seguir peleando hasta el final bueno y se le saca un partido a Quilmes porque se le ganó a de acá Este, y la diferencia en caso de empate para para Ferro es muy importante también mantener eso sí yo creo que va a haber mucho de esto yo sí, creo que vamos claro. a llegar a todo muy parejito y que la diferencia nosotros no tenemos diferencia con argentino tenemos que ganar a la Boca eh, tenemos a Lanús adentro yo creo que la diferencia va a ser clave. Verdad, ¿eh? va a ser claro yo creo que va a haber equipos empatados en posiciones y el tema de la decisión la, la definición por gol la verdad va a ser muy importante bueno felicitaciones por la victoria gracias bueno muchas gracias a vos.